Cierran las inscripciones para los cursos gratuitos de la Escuela de Oficios de la UNLP. La Universidad Nacional de La Plata confirmó que todavía continúan abiertas las inscripciones para el dictado de los cursos gratuitos de formación profesional en oficios del ciclo 2022 que la Escuela Universitaria de Oficios dictará de manera virtual. Habrá tiempo hasta el 15 de abril completando el formulario online. La cursada será virtual a través de aulas web como plataforma remota y autoadministrada por el estudiante sin seguimiento de docentes y tutores. En caso de tener algún inconveniente, al momento de la inscripción, recomiendan enviar un mensaje privado por Facebook o Instagram a la Escuela Universitaria de Oficios para recibir asesoramiento. Branson volvió a ganar el fútbol femenino. escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la segunda fecha del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense en la primera división, ganó goleó Gusto Bransen, 6 a 0 sobre la Universidad Nacional de La Plata Bransen, las únicas punteras con 6 puntos, la zona A B, hay que decir que tiene, justamente está divididos en dos subzonas en la zona 1, que tiene dos punteras, son Universitario de Berizo y también el conjunto de deportivo Curtidores de Varela, bueno Universitario le ganó 3 a 2 a Crifa mientras que Curtidores 5 a 2 a Villalensi, en la zona 2, tiene 4 puntos Teras, Estrella Eberizo, Gonet Romerense y Curuzucuatía todas con 6 puntos, Estrella derrotó 2 a 0 a Villarguello Gonet, 2 a 0 a Argentino Juvenil Romerense, 2 a 0 también a Criba y Curuzucuatía derrotó 3 a 1 a Los Dragones Un servicio que informa más cerca más cerca Vecines de la toma de Barrio Aeropuerto exigieron la presencia del Estado. Vecines de la ocupación de tierras de Barrio Aeropuerto realizaron ayer un corte en la esquina de 7 y 610 para reclamar por la crisis habitacional que padecen. Exigieron que tanto la Municipalidad de La Plata como la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires atiendan sus demandas y propongan una reunión conjunta para avanzar en una solución que contemple el derecho de las familias a una vivienda digna. Se trata de 50 familias que ingresaron a un predio ubicado en las inmediaciones de la calle 607 y 4 que se encuentran en desuso hace 30 años y sus dueños tienen una deuda impositiva por la cual no pueden vender los terrenos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión.